Saludos, Sintonía de Río Zar y Sintonía 100.8 FM. Jueves 23 de mayo del 2019, tres minutos que pasan del punto de las 8 de la tarde, tres minutos que pasan del punto de las 20 horas. Y aquí comienza como cada siete días, como cada semana, como cada jueves, el programa Euskal Música, tu cita con la música local. La música que se realiza en Euskal Herria en todos sus estilos musicales.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 Además, tenemos página en Instagram para que puedas ver, visualizar las fotos de los grupos y solistas que se pasan por el programa. Ya sabes, también Euskal Música en Instagram. Jueves 23 de mayo en directo, sábado 25, domingo 26 de mayo en redifusión, 20, 21 horas 8, 9 de la tarde. Nueva edición de Euskal Música, hoy con la visita en los estudios de berriozar y Ratia en el programa Euskal Música de la formación de us Es, un power trio gipuzcuano de rock alternativo con letras en euskera formado por Eric, condo y Alex, que acaban de publicar lo que es su nuevo trabajo de estudio Serpac y hay que comentar que esta banda estará el día 1 de junio en el subsuelo de Iruña. Hoy están por aquí por Eus Música para hablarnos de su trayectoria musical desde su trabajo del concierto de Iruña y de muchas cosas más. Luego hablaremos con ellos, luego hablaremos con deuss S Pero antes, por supuesto, vamos a escuchar buena música Y vamos a comenzar el programa de hoy lo vamos a hacer con la formación estándar Una formación formada por cuatro jóvenes de Tolosaldea en el verano del 2005, grupo compuesto por Ion a la batería, Mikel a la guitarra y voz, Una y abajo y Aitor a la guitarra, impulsados por sus pasiones musicales. Durante estos años han pasado de tocar versiones a componer sus propias canciones, queriendo así encontrar su melodía y carácter propio, una manera de expresar sus ideas y hacer una denuncia a la sociedad actual. En septiembre del 2018 grabaron su maqueta estándar compuesta por tres canciones en el gateche de anueta más tarde en diciembre de ese mismo año entraron en el estudio de Bomberenea a grabar su primer disco bajo la dirección de Carlos Osinaga Errua Norena Da es el título de este proyecto completado por seis canciones con un estilo más cerca al metal con ritmos duros y pasajes melódicos, el pasado 11 de mayo lo estuvieron presentando en la sala Bomberenea de Tolosa Este es, lo dicho, su segundo trabajo, si contamos la maqueta de septiembre del 2018, ellos son Standa y del álbum Errua Norenada te extraemos los temas Utopia y Diversitatea. Estaban sonando dos de los temas incluidos En este segundo trabajo para la formación De Tolosa Aldea, para la formación Estándar, el álbum Errua Norenada Ahí estaban los temas Utopia y Diversitatea Y ahora nos vamos con una banda legendaria Y es que 16 años después De la separación, la polla récord La banda de punk más representativa Y una de las más influyentes En la escena del rock, vuelve con gira Y disco incluido, el pasado 13 de Marzo se confirmaba, lo que ya Desde hacía unas semanas se venía a cocinando las redes, entre filtraciones y la aparición de un misterioso post en el nuevo perfil oficial de la banda que rezaba. Y ya que estaba muerto, me he levantado. La última batalla me está esperando. Con más de 20 álbumes en su haber y en su 40 aniversario, la polla récords vuelve además con Ni Descanso Ni Paz, el decimoquinto LP de la banda alavesa en el que se regraban 19 temas de sus tres primeros trabajos de estudio, salve su primer disco del 84, Revolución del 85 y No Somos Néxicos. La del 87, incluyendo también el tema homónimo compuesto por el mismo Evaristo con su característica carga de crítica al sistema elegido como el single y vídeo promocional. Las primeras cuatro paradas de la gira son en la Plaza de Toros de Valencia el 21 de septiembre, en el Winsink Center de Madrid el 12 de octubre, en el Bec Vizcaya Arena de Bilbo el 19 de octubre y el Palau San Jordi de Barcelona El 26 de octubre Estos cuatro conciertos Como invitado estará el Drogas 16 años han pasado Para que vuelva la polla Con su nuevo álbum Ni descanso ni paz del él te extraemos dos de los clásicos No somos nada Y salve Queridos amiguitos En este mundo Todo está bajo control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 Nunca votamos al Estaba Evaristo y toda su gente, la apoya récord Que después de 16 años Vuelva a la carga con temas como No somos nada y salve extraídos De su nuevo trabajo, ni descanso ni paz Comentarte y recordarte Que hay cuatro primeras fechas Que son en la Plaza de Toros de Valencia El 21 de septiembre, en el Whisking Center De Madrid el 12 de octubre, en el Bec Vizcaya Arena de Bilbo el 19 de octubre Y en el Palau San Jordi de Barcelona El 26 de octubre, todos ellos como artista Invitado, el Drogas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 Y después de haber comenzado el programa de hoy de Euskal Música, este jueves 23 de mayo en directo, sábado 25, domingo 26 de mayo en redifusión con Estanda y La Polla Records, nos vamos con Deus es con este power trio guipuzcuano de rock alternativo con letras en euskera que regresan con su segundo trabajo, Serpak. Si os parece, vamos a escuchar uno de los temas incluidos en este segundo trabajo y enseguida entramos en materia alternativa con la entrevista, ya que los tenemos por aquí, por Euskal Música, para hablarnos de su trayectoria musical, del disco y, por supuesto, de los conciertos, entre ellos, el que van a dar el 1 de junio en el subsuelo de Iruña.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 uno de los temas que te puedes encontrar en lo que es el nuevo trabajo de estudio de la formación Deus es. Diez temas son los que te puedes encontrar en el disco Serpac para hablar de este nuevo trabajo discográfico de los conciertos de cómo surge Deus es Tenemos en los estudios de Berriozar y Ratia, en el programa Euskal Música, a Eric, cantante y guitarra de la banda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Arrancha León. Buenas tardes. Eh, vamos a comenzar, si te parece, hablando un poquito de los inicios de la banda. ¿Cuándo surge? ¿Cómo surge Deus es? Pues bueno, somos una banda que surgió en 2016. Bueno, eh, somos un trío, ¿no? Bajo, batería, guitarra. Y bueno, a pesar de que nos conocíamos de hace mucho y habíamos tocado en diferentes proyectos, pues como decidimos... Formar yo un proyecto más en serio, un proyecto rockero y, y a ver qué pasaba, ¿no? Empezamos a ensayar y ya cuando nos juntamos con unos cuantos temas, 10 temillas, así, pues decidimos grabar un disco y, y a ver qué tal salía. Y bueno, salió bastante bien. Dimos unos cuantos conciertos y ya estamos aquí con el segundo. Uh -huh. eh, Deuses, es una formación de rock alternativo, vamos a decirlo Sí, bueno, es una etiqueta no sé, no somos muy de etiquetas pero solemos decir que, que sí rock alternativo, no sé, como que ahora hoy en día decir solamente rock se queda un poco cojo, ¿no? Uh -huh. Sí, sí uh -huh. Eh lo diste una formación de rock alternativo que en 2017 como tú comentabas eh, grabas eh, lo que es el LLPdut. Eh, cuéntanos un poquito ese algo la aceptación que tuvo ante el público. Pues bueno, al final la aceptación en nuestro caso al menos que todavía pues no nos conocía nadie, ¿no? Como con primer disco la la vimos reflejada en los directos. La gente nos decía joder, pues que el disco estaba muy bien Pero que el directo le gustaba más Y no sé, igual dábamos más caña en directo Que en el disco, puede ser Y pues como que hemos decidido Para este segundo, pues tirar más Por ese lado que nos que estamos como Más cómodos, ¿no? Tirar un poco más de la caña Y yo creo que eso se puede ver reflejado En este segundo disco Y con el lp del 2017 Conseguís ganar concursos Y hacer lo que has dicho, un poderoso directo Bueno, sí, al final esas... Pues en esta escena, quieras que no, siempre tienes que, pues aparte de intentar tocar todos los conciertos que puedas, pues meterte en este mundillo de los concursos y así. Que bueno, a mí la palabra eso, concurso relacionado con la música, nunca me ha gustado demasiado, ¿no? Porque al final no sé, nunca tiene que haber un ganador ¿no? y sí. las bada, las bandas con las que compartes pues son igual de válidas, vencedoras, al final uh -huh. pues bueno, si sales si, si sales ganador, pues genial eso eso que te llevas, pero simplemente el hecho de que puedas estar ahí ya es como un reconocimiento ¿no? uh -huh. eh, Desde los inicios del 2016 hasta este 2019, cuéntanos Eric un poquito cómo ha ido la evolución de la banda, la evolución de, de Eusés. Sí, pues eso, como comentaba grabamos el primer disco, nos presentamos a A ciertos pues como el amurrio que bueno eh, salimos ganadores nos seleccionaron también para la plataforma de catapulta y de ahí conseguimos unos cuantos conciertos muy interesantes y bueno hicimos unos 25 conciertos así en un año y al mismo tiempo que hacíamos los conciertos pues, en los huecos de entre los ensayos intentábamos ir construyendo las nuevas canciones con las, las ideas nuevas que teníamos y, y hasta hoy en día ¿no? que ya nos juntamos Eh, para grabar el segundo disco y ya está en la calle desde principios de mayo y, no sé, un proceso muy, muy natural, creo yo. Vamos a hablar ya de este nuevo trabajo, Serpac. Cuéntanos un poquito cómo fue el proceso de grabación, cuánto tiempo estuvisteis en el estudio. Pues al igual que el primer disco, eh, lo hicimos con Joshua Erbiti aquí en Iruña, en Drum Group Studio. Pues bueno, fíjate si nos gustó no la experiencia que hemos decidido repetirla. Eh, porque es un sitio en el que estuvimos muy cómodos, hacemos un trabajo de preproducción con él, en el que pues, da otro punto de vista, no de, de fuera del grupo que pues siempre es como, no sé, te da otra forma de ver las canciones, igual otra otra cosa que tú no has visto, algún siempre siempre aporta algo, ¿no? Alguien de fuera. Y el disco, como digo, lo grabamos allí y lo hicimos en, en tres días. Hicimos una primera preproducción y luego ya fuimos allí con los deberes hechos y, y lo que sí nos gusta es grabar todos a la vez, ¿no? Para intentar plasmar esa fuerza de la banda tocando en directo Así que creemos que esa es la, la, la forma que mejor se nos da. Y lo hicimos así en tres días, todo lo instrumental, y luego las voces pues en otros dos o tres días. ¿Hay alguna colaboración en el disco, en las canciones, en la maquetación, en las fotos...? Pues bueno, la, en, lo, en el aspecto musical digamos que no, eh, lo hemos de momento seguimos intentando hacerlo todo nosotros, no descartamos para más adelante esa posabil, esa posibilidad y bueno, luego en cuanto al diseño, pues eh, sí, nos lo ha hecho un, un diseñador gráfico, nuestro amigo Igor de Bilbao y aparte de la colaboración que se puede entender así, ¿no? como del productor Joshua Erbiti, que también siempre aporta algo. Eh, son 10 temas los que se incluyen en este nuevo trabajo. Uh -huh. eh, cuéntanos un poquito de qué van las letras de las canciones. Bueno, pues son letras eh, introspectivas, digamos, que hablan sobre pues, las, las dudas, los problemas personales, puede ser exist existenciales, que tenemos uh -huh. todos, o bueno, al menos yo. Y, y, y no sé, se intenta reflejar ahí como de una forma bastante metafórica. ¿no? Yo creo que tienen bastantes dobles lecturas, y también hay mucho componente reivindicativo creo yo pues al, con, a, contra el capitalismo hablamos de la religión la censura y de temas que nos preocupan ¿no? de, de las cosas que a nosotros nos atañen y que creemos que, que hay que hablar de ello uh -huh. He visto por ahí, he oído que es un trabajo fresco y enérgico el disco debut y este segundo disco el sonido es propio de los 90 como el Grunx, el Metal e incluso el Stoner eh, ¿Habéis evolucionado en lo que se refiere al sonido del disco anterior a este? Bueno, nosotros creemos que sí, eh, como te comentaba antes, igual los directos pues, nos han marcado el camino en el que más cómodos estábamos y hemos visto que, que bueno, el primer disco siempre es un poco más experimental, vas probando uh -huh. cosillas a ver qué tal te sientes y, y ahora ya pues como que nos hemos encontrado más, diría. Y sí, el, no sé, la etiqueta grunge, pues desde luego es un estilo con el que estamos muy cómodos, que nos gusta mucho, que lo hemos oído desde pequeños y es innegable ¿no? que hemos bebido de ahí. Y sí que nos hemos quitado un poco esas barreras, igual que sí que estaban en el primer disco y hemos abierto un poco la puerta a la experimentación y a meter sonidos, pues no sé, raros o especiales, pues no sé, un poco hacer lo que queríamos ya, quitarnos mm -hmm. ese miedo. Eh, detrás de la salida de este disco, Serpa, que me imagino que ha habido mucho tiempo de ensayos de trabajo. Eh, cuéntanos un poquito esos momentos de ensayo antes de entrar a, ya como se dice, lanzar, grabar el disco. Pues sí, mucho trabajo. Lo primero, pues la, la composición, ¿no? Desde el momento en el que llevas una idea musical, eh, la vas montando, vas haciendo el esqueleto con batería bajo. Nosotros solemos tratar primero lo musical y luego sobre ello montamos la, la melodía y la letra de la voz. Bueno, porque creo que también... La canción cuando está hecha como que te pide un poco sobre lo que tienes que hablar, ¿no? Te va diciendo, te va marcando ese camino. Uh -huh. Y una vez tuvimos ya esos esqueletos con sus melodías y todo, pues se lo enseñamos al productor, a Josué Arbiti, y nos dio un par de consejos, un par de pautas, y ahí ya fue cuando nos metimos un par de meses a ensayar a fuego para poder llevar los temas lo mejor posible y e intentar grabarlos perfectamente. Eh, Pues eso, sin, sin perder el tiempo con los deberes hechos. Pues si te parece, antes de meternos a hablar de los conciertos, eh, vamos a escuchar otro de los temas incluidos en este segundo trabajo de Deus Ex. Eh, ¿Cuál te gustaría que la gente escuchase? Pues Garayen, por ejemplo, el primer tema. Seguimos con Eric, cantente guitarra de la formación de USES en el programa Escal Música de Berriozari Gratia. Eh, vamos a meternos a hablar si te parece un poquito de los conciertos, eh, cómo uh -huh. tenéis pensado presentar el disco, vais a incluir los 10 temas del disco, temas anteriores, tenéis alguna versión... Pues sí, bueno, en los conciertos anteriores como que no, se nos quedaba corto, ¿no? Con solo un disco y teníamos que meter, siempre solíamos meter un par de versiones siempre, ¿no? Y ahora nos hemos dado cuenta pues que, ojo, nos gusta tocar esas versiones también y tampoco hemos querido dejar de hacerlos. Ahora, pues teniendo más temas propios, eh, hemos decidido tocar solo una, pues antes solíamos hacer temas de Nirvana, alguno de Queens of the Stone Age. Nos gusta cambiar también para no, no aburrirnos nosotros mismos, ¿no? Y, bueno, como dices, si sí, el protagonista va a ser el segundo disco. Intentamos tocarlo íntegro y luego tener alguna alguna reminiscencia del primer disco, por supuesto, pues dos, tres temas siempre intentan caer y, y alguna versión, uh -huh. sí. Eh, habéis comenzado la gira de conciertos el pasado 10 de mayo en Donosti, este sábado no, el siguiente, el 1 de junio, venís a iruña al subsuelo, eh, que nos vamos a poder encontrar. Ajá. Uh -huh. Pues en el subsuelo, si sí, tocamos, el, el viernes 31. ¿Al final es el viernes? Sí, al final lo teníamos el, el sábado y, y al final lo hacemos el viernes. Uh -huh. Pues bueno, la gira ha empezado muy bien, como dices, en Donosti, en Tabacalera, una sala pues que imponía respeto, pero pero muy bien. Y luego ya jugamos en casa y en Eibar, pues donde estábamos bastante cómodos, con mucha esa fuerza que te da el público, ¿no? y Y, y sí, luego fuimos a, a Murrio y, y ya pronto en Iruña, que, es, que es, bueno es donde yo vivo y estamos... <risa> Deseando tocar aquí, tenemos muchos amigos y, y pues, pues con muchísimas ganas. Y aparte del concierto del 31 de mayo en Iruña, eh, la gira de presentación de Serpac continúa, ¿no? Con, cuéntanos sí. un poquito más. continuaremos, vamos a intentar pues peinar diferentes territorios, ¿no? Guipuzcoa, como he dicho, en, en Áraba, ahora venimos para Iruña. Luego, del, después del 31 en el subsuelo, el, el sábado, nos vamos otra vez a, a Donosti, a Lola Tutalka, Y luego continuaremos con Bilbao. El siguiente fin de semana, el viernes, y el sábado nos vamos a Sopelana. Y luego para julio tenemos algunas citas ya también en Gasteiz. O sea que, bueno, han salido unas cuantas cosillas que estamos muy contentos con la presentación. Eh, retrocediendo un poquito en el tiempo, ¿cuándo fue la primera vez que Deus es, se subió encima de un escenario? ¿Qué tal la experiencia? Pues la primera <risa> vez fue... el estreno fue en Iruña, justo. Fue aquí <risa> en, en el Garasi. <risa> Al final, pues, fue... lo recuerdo... Con mucha ilusión y muchísimos nervios. Al final el estreno, el debut, teníamos todavía en... yo al menos nunca había cantado esas canciones en directo. Era uf, muy diferente a lo que es ahora, ¿no? porque ahora estamos mucho más sueltos en el escenario, ya tenemos pues, nuestros trucos, sabemos cómo movernos, cómo gestionar los espacios entre temas y temas. Y lo recuerdo con mucho cariño, y igual más nervios que cariño, pero... pero... <risa> Ego nahi nuke Sobe zara tal Bakarra Aparte del disco habéis editado un videoclip de uno de los temas del disco, el tema Urrún, que cuéntanos un poquito cómo fue la grabación del videoclip, dónde fue grabado. Sí, pues lo hicimos con nuestros amigos de Arriguri en Garnica, que son pues unos grandísimos profesionales y tuvieron una idea muy sencilla y que creímos que podía funcionar muy bien jugando con pues con la luz y la oscuridad, simplemente con cambios de, de estética, o de ropa blanca, ropa negra, como un poco simbolizando de lo que hablaba la letra y la verdad es que fue una experiencia muy intensa. Yo no pensaba que un videoclip igual fuese <risas> wow, físicamente tan intenso porque desde la mañana hasta la noche sin parar la verdad es que es una, una gran experiencia ¿sí? y el disco pues ya está en la calle de qué forma se puede conseguir física de qué manera pues bueno eh, digitalmente en cualquier lo podemos escuchar como pues en spotify en cualquier plataforma digital y de momento físicamente la única forma es eh, yendo a nuestros conciertos porque uh -huh. vamos a intentar dejarlo en unas cuantas bares de la zona pues por lo viejo así pero bueno todavía estamos hablando con, con la gente y eso sí en el subsuelo a, a todo el que venga con la entrada se le regalará el disco uh -huh. así que bueno me parece una idea interesante así ¿no? que ya no hay excusa para no ir así al <risas> final lo que queremos es que nos escuche el máximo de gente posible así que para todo el que venga y que se llevara el disco 10 uh -huh. temas incluyen el disco eh, hay alguna canción que a erika ¿A cantante guitarra le guste más por algo en especial? Es una pregunta difícil. Bueno, me gusta mucho el cuarto corte, de SUA. Quizás es más experimental que otros y no tan directo, pero me gusta esas vueltas que da el tema, sí. ¿Y para contactar con The West, teléfono, redes sociales? Sí, estamos en todas las redes sociales, en Instagram, en, bueno, en todas no lo sé, pero por, yo no llevo esos temas. Pero sí, me consta que Instagram, Facebook, en Bandcamp... Eh, poniendo Deus esta aldea eh, nos podéis encontrar fácilmente Y antes de ir acabando con la entrevista ¿Algo que me haya dejado? ¿Qué quieras decir? Nada, simplemente animar a todo el mundo que nos escuche a que venga al subsuelo o al a, a concierto que le pille bien, que creo que no se arrepentirán y que podrán ver pues un, un trío dando mucha caña, si sos... Si eso es lo que os gusta el rock, yo creo que no defraudaremos. Pues el viernes 31 de mayo en Iruña en el subsuelo estará la formación de West US, Deus es presentando lo que es este es un nuevo trabajo de estudio Serpak, eh, Eric, cantante de guitarra, Gracias por la bienvenida. Muchas gracias. Suerte con el disco que todo vaya que todo vaya bien y nos quedamos si te parece con el cuarto corte del álbum, el tema Súa. Muy bien, hasta otra. Pues ahí está la entrevista realizada a la formación de EUSES eh, presentando lo que es su nuevo trabajo, SERPAC y con ellos vamos a poner ya el punto y final a una nueva edición del programa Euskal Música la edición del jueves 23 de mayo, sábado 25, domingo 26 de mayo Hemos comenzado con la formación estándar con ese su álbum Errua Nore Nada los temas Utopía y el tema a Luego hemos escuchado a la Polla Records que después de 16 años regresa con su álbum Ni Descanso Ni Paz Ahí estaban los clásicos No Somos Nada y Salve y después la entrevista que hemos realizado en directo aquí en el programa Euskal Música en Berriozari Ratia a la formación Deus es Nosotros que vamos a poner lo dicho el punto y final a una nueva edición del programa Euskal Música. Recuerda que dentro de 7 días volvemos para compartir contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria. Hasta entonces saludos, agur. Música el ra